En Radio Betis, Greeny Jazz. con Juan Carlos Rivero. Entre tener o no tener, entre felicidad y tristeza, pueblo y ciudad, entre negros y blancos, y hombres y mujeres, entre la vieja África y la vieja Europa. Eso sólo podía haber pasado en un mundo totalmente nuevo. Un arte improvisado que se hace sobre la marcha, como el país que le dio la vida. Recompensa la expresión del individuo, pero exige colaboración desinteresada. Siempre cambia, pero casi siempre se arraiga al blues. Tiene una rica tradición y sus propias reglas, pero es diferente cada noche. Trata de ganarse la vida y de correr grandes riesgos, de perderlo todo o de encontrar el amor, de ser sencillo o de vestir de punta en blanco. Ha disfrutado de una enorme popularidad y ha sobrevivido a tiempos duros, pero siempre ha plasmado a la humanidad a lo mejor de ella. El batería de a r b i Clay solía decir: El jazz se lleva el polvo de todos los días. Y yo añado que en estos días de confinamiento se lleva el polvo y también nuestra melancolía. Bienvenidas Bienvenidos a Greening Jazz en tiempos de cuarentena. El batería Art Beckley y sus Jazz Messengers. Un músico de jazz entrañable y entusiasta, prácticamente sin infancia, se casó a los 14 años y a los 15 ya era padre de familia. En la década de los años 30 trabajaba de sol a sol en una fundición y alternaba ese trabajo con la briega en una mina de carbón, pero el salario no le llegaba para sostener a su familia. Musicalmente hablando, no tenía en su familia ningún antecedente musical y el piano lo sabía tocar de oído. Consiguió un trabajo como pianista y a base de propinas logró sobrevivir. Dejó el piano cuando en un ensayo el gran pianista Errol Garner le dio a entender que ese no era su instrumento. Se cambió a la batería por pura supervivencia y ahí siguió hasta el final a golpe de bombo y platillo. A su muerte, en octubre de 1990, la única mujer que formó parte de los mensajeros del jazz dijo: Blecky vivió cinco o seis vidas en su vida. Hizo tantas cosas. Greening Jazz. Con Juan Carlos Rivero. Y ya en escena, con todos ustedes, el trío del pianista McCoy Tyner con When Shoney Get Blue. McCoy Tanner es quizá el pianista del sosiego, de la suavidad, la serenidad y la certeza. Hmm. En Radio Betis, Greening Jazz, con Juan Carlos Rivero. De Lou Donaldson, uno de los padres de ese sonido tan característico del jazz del último cuarto del siglo XX, sonido cálidamente enraizado en el blues, con un dominio absoluto del saxo, podemos afirmar que Lou es el mejor saxofonista alto de jazz de todos los tiempos, por los noventa y tantos años debe de andar. En Radio Betis. Green in Jazz Con Juan Carlos Rivero. Belleza y perfección. La música de e l e n i y k a r a i n d r o u compositora fetiche del director de cine griego Theo Angelopoulos. Greening Jazz con Juan Carlos Rivero. Y ahora es el momento de, Greening Jazz, ...de visitar un jardín del Edén. Un paraíso místico y mágico donde las malas hierbas nunca crecen, gracias al cuarteto del también trompetista americano residente en nuestro país, Chris Case. La música es tan increíble que, dentro de ella, encuentra sentimientos s que no se pueden expresar con palabras. Chet b a k e r I'll talk to the trees, hablo con los árboles. Chico Farrell es un cubano de origen irlandés que empezó como trompeta, pero que pronto se dedicó a componer y escribir arreglos para las grandes orquestas de Machito,、eh, Con b y s y o Gary Goodman. Chico fue el arquitecto del jazz latino, quien lo puso de largo. Como a él le gustaba decir, la Big Band es mi instrumento. Con Chico Farrell nos despedimos por hoy, un día menos de cuarentena. Hasta dentro de siete días. Que seáis felices. Adiós.